Radiocracia, seguimos en Balcarce 420 de Toa、ah, y son 13 los grados que estamos atravesando. Yo en el estudio estoy regalentita, tengo que decir, porque tengo prendido este, la calefacción, pero afuera está difícil para estar paradito ahí, ¿eh? abajo de. Del vientito. Hay cero probabilidad de lluvias, una humedad del 46% y un viento a 26 kilómetros por hora. Está mucho más estable que ayer. ¿Vieron que ayer había solo un rato? Después se ponía todo negro y oscuro, caían 3, 4 gotas, volvía el sol. Bueno, un día este, poco previsible el de ayer, el de hoy parece que está este, más este, vivible. Vamos a recibir a Verón MacLennan con su columna animal de todos los martes. Muy buenos días, Verón. Hola, ¿cómo está, s s i m Buenos días a vos, a todo el equipo c a r m e c e r o la audiencia, ¿cómo andan? Muy bien, yo con un、Hace、cafecito un frío de. Terrible, sí, ha s u f r í o b a s t á c a l e n t i t ahí? Y pero... bueno, acá adentro tengo ¡Buah! mejores ¿Viste? condiciones que afuera. ¡Buah! Hay viento, frío, bueno, está tremendísimo. Sí, sí, sí.、Eh, bueno, hoy a decir algunas cosas que parecen r e c o n t r a o b i a s pero por las dudas, vamos a. Eh, la verdad es que está circulando información viste, muy inexacta y con mala intención、uh -huh. eh, en medio de alcance nacional. n o Bueno, entonces a veces uno piensa en estas cosas y dice, che, hay que salir, hay que darles más clics todavía de los que tienen. Y la verdad es que a veces, como que pasan un límite, de sí, y capaz que sí, n o que hay que salir a,、uh -huh. a, a decir algo al respecto.、Eh, primero. Primero que nada decir que el veganismo no es una religión antihumanista.、Eh, el veganismo no es un estilo de vida, es un posicionamiento ético, político, filosófico. El veganismo es antiespecista, no hay una traslación del veganismo hacia el antiespecismo. Sí, se puede dar una traslación de una dieta basada en plantas hacia el veganismo, porque una persona que se alimenta de plantas puede o, o no ser vegana. Una persona vegana sí o sí se alimenta de plantas, pero no necesariamente a la inversa. n o Son cosas básicas、uh -huh. que la audiencia que hermesera que, que escucha la columna animal ya lo sabe. Como también sabemos cuál es la lucha del veganismo: la lucha por los derechos humanos. Subjetivos básicos de los animales no humanos. Lo podríamos resumir de esa manera. Es la lucha por los derechos subjetivos básicos de los animales no humanos, que son la libertad, la vida, la dignidad y la no interferencia. El veganismo no es una religión antihumanista que venera la tierra y a los animales y que quiere degradar al ser humano. El veganismo no habla de amor, habla de justicia. Porque así como para respetar los derechos humanos no hace falta amar a todos los humanos, sino respetar la vida humana, tampoco para luchar por la justicia de los animales hace falta amar a todos los animales, sino respetarlos. El veganismo no quiere equiparar los derechos humanos con los derechos animales, es decir, no se lucha para que、eh, se casen o tengan acceso al estudio o al trabajo. Se respeta, lo que se pide es que se respeten sus derechos subjetivos, que son los que ya mencioné. Bueno, esto que parece toda una ob obviedad tremenda, el tema es que hay detractores de la lucha anti-especista que están saliendo sin ningún pudor a embarrar la cancha, a confundir. Básicamente salen a respaldar los intereses de la explotación ganadera, los intereses de proteger los privilegios que otorga el especismo. Eso está muy claro en un artículo que publicó el domingo InfoBay. Eh, en esta labor que, que realmente es detestable, ponerse a trabajar para ir en contra del respeto de los animales no humanos. ¿no? Y entonces, ya que está, arranca contra el feminismo, contra el colectivo LGBTIQNB, todo eso en un mismo artículo. ¿no? Y en la columna anterior yo había hecho una transversalización sobre estos temas, a partir de que algunas personas veganas que se expresan para decir que la interseccionalidad es un error estratégico. Porque si le pegan a uno, entonces nos pegan a todos, entonces mejor mantenernos separados. Y la verdad es que considero que la interseccionalidad es fundamental. Pero en esta nota, que está firmada por Claudia Peiró,、oh, deja, claro, claro, sí, deja muy b i en claro que quiere denostar al veganismo y también atacar, ya que estamos al feminismo, al colectivo l g b t y q n b Es decir, la interseccionalidad está muy presente en los ataques. ¿Y por qué? Porque el veganismo. Amplía las fronteras de los sujetos de derecho, al igual que lo hace el feminismo, que lo hace para con las mujeres, y el colectivo de las diversidades sexogenéricas lo hace para con las disidencias. Entonces, en esta nota afirma todo eso obvio que, que desarrollé recién, y mucho más,、eh, agarré algunas nada más para no hacerlo tan largo, pero.、Eh, Lo aclaro y lo digo porque aunque para la audiencia quermesera esto pueda resultar muy obvio, para algún lector o lectora d e s i n f o r m a d o desprevenida le puede generar miedo, n o porque parece ser que esa es la idea, la de asustar mediante la demonización del veganismo. Y, y yo me imagino que sobre todo la idea es asustar a padres, madres, padres, n o que ven que en las nuevas generaciones hay una elección del antiespecismo, como un camino a seguir adelante por parte de sus hijes hijas o hijos entonces、eh, en el artículo dice por ejemplo que así como el feminismo no inventó los derechos que hoy tienen las mujeres el veganismo no inventó el amor hacia los animales ¿no? entonces ahí hay una mezcolanza que uno no, no sabe por dónde empezar para responder eso Pero podríamos decir que los derechos existen en la medida que hay una demanda. Las mujeres demandaron los derechos que no les eran reconocidos. Y el feminismo es el movimiento que lucha por esos derechos. No inventa derechos. Ni el feminismo ni el veganismo inventan derechos. Lo que hacen es luchar por la conquista de esos derechos que son negados. El veganismo lucha por los derechos que le son negados a los animales no humanos. Derechos subjetivos como la vida, la dignidad, la libertad y la interferencia. En la nota en cuestión se mezcla todo, se desinforma dando datos totalmente incorrectos y la verdad es que da mucha bronca, como decía hoy, tener que salir、eh, a aclarar que no se es una religión, pero la verdad que si te estildan así escrito de secta extremista que lanza anatemas a diestra y siniestra, religión antihumanista que venera a los animales y a la tierra, bueno, ahí digo, tal vez hay que salir a decir algo. Y por otra parte, pienso que el veganismo, al sostener la alimentación basada en plantas, entre una de sus tantas premisas, porque hay un montón más, también está colaborando fuertemente con otras causas. El cuidado del planeta, un planeta que también habita la periodista, esa t que opera como mercenaria, protectora de la industria ganadera, defensora de la supremacía humana, patriarcal y capitalista, porque además hay que defender todo eso, ¿no? Junto.、Eh, Y en la nota en cuestión rescato un par de cosas, porque para cerrar con, un, con, con, con algo más, tratar de encontrarle el optimista incluso en toda esta porquería.、Eh, creo que en parte el ataque obedece al crecimiento del movimiento interseccional del veganismo, que logrado hacer ruido, que molesta, al punto tal de elegir salir, a hacer estas cosas, ¿no? Este... Y, y, y se queja incluso de un proyecto que fue presentado, y la verdad que este, gracias a este artículo me enteré porque no lo sabía,、eh, y, y que desde el antiespecismo, la verdad que por más que la publicación en cuestión lo haga para molestar, para denigrar, para desvirtuar, la verdad que desde el antiespecismo uno se siente reconfortable, ¿no? Y es este, un proyecto que lleva las firmas de Leonardo Grosso, del Frente de Todos, de Gracila e Camaño, del Frente Renovador, de Facundo Manes, de Juntos por el Cambio. Entonces, incluso dice: acá se ponen de acuerdo todos porque no tienen una agenda propia, porque siguen la corriente, etcétera, etcétera. Y el proyecto en cuestión dice: los animales no humanos, cualquiera sea su especie, son considerados personas físicas no humanas y, en consecuencia, sujetos de derecho. Se les reconoce plenamente su sintiencia y quedan excluidos de cualquier otra caracterización que afecte su también reconocida dignidad. Ejercerán sus derechos por intermedio de personas humanas o jurídicas. La periodista, cuando、eh, al término sintiencia le pone SIC, ¿no? que es el término que ya también conocemos, que es el referido a la capacidad de tener conciencia de que se existe. De que estás comprendido en un entorno que va más allá de vos mismo. Bueno, todo esto que ya hemos desarrollado en otra columna y que se puede escuchar o leer buscando simplemente Declaración de Cambridge, que desarrolla esta, este, este posicionamiento de, de, de parte de la comunidad neurocientífica más reconocida del mundo.、Eh, pero además. Eh, dice que los abogados patrocinantes avisoran un nuevo rebusque en el horizonte de la profesión. Y ahí yo le voy a poner sí al final, ¿no? Porque es realmente una falta de respeto total a quienes desde las leyes trabajan muchas veces, muchas veces ad honorem, es decir, de manera totalmente gratuita, para ir abriendo puertas en la jurisprudencia que lentamente empieza a escuchar los planteos anti-especistas. Así que bueno. Así están las cosas, desde esta columna animal vamos a seguir a gregando por la expansión de los derechos para los animales no humanos, sabiendo que de paso eso colabora、eh, con el fin de en el mundo, con la salud del planeta que habitamos todas las personas, incluidas las veganas y la, no las veganas. Esto es un beneficio para todas las, las personas y para toda la animalidad, humanos y no humanos. Así que vamos a seguir dando para adelante, pero bueno, queríamos tomarnos un ratito de tiempo para aclarar que detrás de todo esto hay mucha desinformación, hay términos mal utilizados a propósito, hay una mezcolanza terrible, y bueno, lamentamos que llegue a mucha gente, pero bueno, desde el movimiento antiespecista y vegano tenemos que salir, me parece en estos casos, a dar respuesta para que se escuche otra voz. En torno d este e tema que nos resulta tan importante. Así que muchas gracias, Radio c a r m e s muchas gracias a la audiencia por escuchar. Gracias, Vero. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene.